Hola chicos, ¿cómo estamos? Ahí está. Bueno, el invitado es sorpresa, así que está todavía ahí guardado. Ya estamos ¿Sí aquí. Será? Dijimos que íbamos a transmitir un ratito por Facebook Live, así que ya estamos. Programa 28 de hoy, martes 15 de septiembre. Un día muy eh, festejado patrióticamente. Y, bueno, la verdad es que para mí fue un día normal de trabajo, como en todos lados, pero, bueno, ya, llegó el momento de sentirnos patriotas y, y festejar, ¿cierto, maestro? Muy buenas tardes, aquí acomodándonos. Llegamos un poco tarde porque el tráfico está de la patada y precisamente vamos a hablar un poquito de esto en el programa de hoy con el invitado de la ciudad como caótica que tiene en la que vivimos. Les trajimos un súper invitado, chicos la verdad es que eh, la verdad es que les trajimos un super invitado el día de hoy, pero primero vamos a saludar a patrocinadores Granola Gourmet eh, allá saludos hasta el Mercado de Abastos a Rogelio Hurtado y Hugo Barrera, Hugo Barrera en la calle 10 número 21, en el Mercado de Abastos calle 10 número 21, dice el maestro ya se lo aprendió, increíble <risas> Eh, no, ya no se lo olvida. ya tiene mucho que se lo aprendió. Y luego saludamos a la Rueda Cartonera, obviamente, una linda cafetería aquí en el centro, donde, bueno, así como pueden ver, aquí tenemos muchos sí. libros. Sin querer salimos a cuadro con libros. Como es un escenario premeditado, así está la librería. Así está la librería, donde quiera que se pongan, si se quieren tomar una foto de esas, donde quieren que la gente crea que leen mucho, ah, bueno, este es el lugar ideal. Nos cobra barato, ¿eh? Sí, barata la foto. Ja. Saludos al señor Sergio Fong, que si nos tiene aquí y nos encanta esa parte, saludos al buen Xba que siempre nos atiende, ya tenemos bebidas por ahí, saludos al chico de controles. Gracias, Carlos, por toda la paciencia. Es increíblemente, es un adolescente paciente. Exactamente. ¡Guau! Wow, eso por no sea. se ve muy continuamente, <risa> ¿o no? Es súper maduro. Eh, ¿Quién me falta saludar, maestro? Ah, la a cafetería Primero Café, luego existo. En el sur de la ciudad, cafetería de barrio. Sí, recuerden que también ahí es un lugar muy apropiado. Si quieres ir a, a tomarte un cafecito, a desayunar, a comer o a cenar, ellos tienen todo el tiempo alimentos. Y dan panini de vegetales. Sí, buena recomendación, o pidan si van a desayunar, yo les recomendaría un lonche de chilaquiles. Algo rico, algo, pues no tan común, pero bastante rico, así que eh, ya nos están viendo por ahí. Hola, Vero, buenas tardes, saludos igual, saludos a Javier. Ok, ¿me falta alguien de patrocinadores, maestro? Isis. Ah, sí, tacos veganos Isis, perdón, es que no traigo mi, mi guión. Hoy todo iba bien hasta que se me olvidó el guión, ese se quedó en la casa y lo peor de todo es que se lo mandé al maestro y no llegó, Ay, ah, estoy desesperada, pero bueno ahorita lo vamos a solucionar, eh, gracias a todos chicos, gracias al público, ya nos vamos a ir directamente a la presentación de nuestro eh, invitado del día de hoy porque hay muchísimas cosas que platicar, pero... El maestro, antes de presentar al invitado, el maestro va a hacer un comentario relacionado a la primera canción que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a entrar directamente con la melodía. Pues, ¿tú cómo ves? Perfecto. Ajá, ahí va. Bueno, vamos a entrar con la melodía hoy, este, se la vamos a dedicar a Francisco. Esta, esta canción es, bueno, tengo la oportunidad, es muy especial porque es de un cantautor mexicano que murió precisamente en el, en el terremoto del 85, que fue Rodrigo González, uno de los participantes del Movimiento Rupestre en la Ciudad de México, y lamentablemente es uno de mis cantantes favoritos, falleció y él hizo una, una canción bellísima acerca de, de la Ciudad de México, que como puede ser la Ciudad de México, puede ser cualquier ciudad del mundo. Sí, de hecho, como ah, dice, qué aquí, aquí tenemos a Nora, y Nora nos dice que murió de una sobredosis de cemento. Nora, eso es, eso es llevarse muy fuerte, Sí. Sí. <risa> sí. Vaya bueno, sobredosis de, de hecho sí, o sea es un caso sí. bastante triste porque murió muchísima gente Yo recuerdo yo tenía 10 años, sí. va a ser 35 años Y fue una cosa muy impactante y de veras se movían las lámparas así. El invitado creo que ni se acuerda, pero bueno No, bueno, no, no, no <risa> bueno, sé bueno. si lo, lo, lo conozca Francisco, <risa> pero creo que le va a gustar fue, Era un tipo muy creativo Él, tenía su, él tocaba solo y también tenía un grupo que se llamaba Cuatliquecual que Bueno, a nosotros nos tocó verlo aquí en la ciudad de Guadalajara, ahí en el, en el Colegio Olímpico de la Universidad de Guadalajara. El, el, entonces, es Rodrigo González de Tampico, Tamaulipas. Es el papá de Mendititita. El papá de Mandititita entonces, ¿Cómo se llama la rola? La canción, ¿cómo se llama, Carlos? Vieja Ciudad de Hierro. Vieja Ciudad de Hierro. Vamos a escuchar nuestra primera canción y venimos directamente con, con el, el, el, el, el invitado. El invitado. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad, con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que se enteras albergado, el otoño para ti lleva forzado Ya para el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu limpieza clara y en tu par de espejos, han morado colores que son añejos, y Yo llamo, yo llamo Capital de mil formas De bellezas que se pierden entre el polvo De tus carros, de tus fábricas y gentes Que se asignan y tu muerte no la sienten Y harás como la violencia De tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales Convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ese viento te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu sombra se aclara y en Tussenzuilejos, Had morado colores que son añejos, ahora ya no brillen jamás. más, ahora no, no brillen jamás. Vieja ciudad de hierro, De cemento y de gente sin descanso. Zalgum dia tua historia tiene un romanzo. Dejarías de ser. Regresamos, chicos. ¿Qué les pareció esa canción? Hola, Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, maestro, fue su canción. ¿Me gustó? ¿Les gustó? Perdón, bueno. Sí. Estamos acá en una chorcha. Sí, pero... los que están aquí en Facebook Live nos están viendo que estamos acá cotorreando de muchas cosas, pero sí estamos escuchando la canción. Sí, sí, sí. Bueno, pues les cedo los <risa> micrófonos a, Mar a Meche para que presente al invitado. Ok, chicos. Uh, yo les mandé por ahí, puse la, la publicación. El invitado de hoy es muy especial para nosotros. Es un alumno de hace algunos ayeres. Eh, es, es un alumno muy fiel porque se va y regresa y se va y regresa sí, ya, eh, ya, ya se volvió un amigo de la familia, tiene su corazoncillo una parte ahí pintada de verde y es Francisco Francisco Cuevas ¿cierto o están? no? Francisco maestro, Cuevas, necesito están, que maestro? le mueva ahí un poquito para que también vean al invitado ¡Exacto! No sé, gracias, ¡Ahí está, chicos! ¡Se los trajimos! Gracias por la invitación, maestro. Ahí está. Él es, él es un alumno de nosotros, si hablamos en el baile, él es un alumno de los viernes y de los jueves, que no sabemos cuándo vayamos a regresar. Bueno, en los viernes parece que ya regresamos, pero estamos sí. ahí armando todo el asunto. Pero bueno, aquí está Francisco, tiene muchísimas cosas. Yo te anuncié, te pregunté que cómo te anunciaba. Sí, cómo Y definirlo? te pusimos como abogado Sí. y... Entusiasta, eh, del, entusiasta del urbanismo. urbanismo. Sí, sí, sí. Yo traía eh, un escrito, pero lo voy a tener que leer hasta que quitemos la publicación de Facebook Live. Eh, pero. Eh, Vamos a hablar del problema que tenemos, bueno, primero del problema que tenemos tan grande que se ha convertido, el, tantos carros, nosotros, me pusiste una tarea súper difícil de buscar canciones que tuvieran que ver con lo del programa, con el tema del día de hoy, sí. fue complicado, incluso agradezco a Tona y a Erendi y a Mariana, porque los tres me estuvieron ayudando a buscar canciones, eh, y chistosamente de las que ellos me dijeron, creo que no puse ninguna, <risa> más que una, creo, con la, la del final del programa. Va a estar bueno buscar ese mix. Exacto. <risa> para, es que te lo juro que yo creo que en cuestión de dos horas escuché, no sé, como 30 canciones. Okay. Entonces, una me llevó a otra y a otra y a otra. Y como siempre, ¿no? Descubres que hay 40 mil canciones que no tú no conoces y que hablan de los problemas que tenemos en la ciudad. Claro. Entonces, antes de. Cualquier cosa, necesito que te presentes. Tú haznos una historia. Ya sé que no hay nada tuyo en Google, te gogué y no hay no, no, no, no. nada. Bien. Entonces, tú preséntate, por Perfil favor. Bajo. Sí, No, bueno, mucho gusto. <risa> sí. Soy Francisco Cuevas Villarreal. Eh, soy abogado de profesión, pero el tema o pudiera ser así como el proyecto que me apasiona en Tiempos Libres es eh, acerca o la investigación y difusión de temas referentes con el derecho a la ciudad. ¿Tienes tiempos libres? El urbanismo. No, bueno, pues también pateo muchos proyectos y, y se me, se, se atrasan, pero por ahí van cojando algunos. ¿Como buen libra? ¿Tienes tiempos libres así entre uno y otro así, sí. ¿verdad? A veces uno anda motivado y le pega y hay veces que queda ahí, este, eh, congelados los proyectos, ¿no? Pero sí, sí. hay algunos que cuando agarran ya, este, vuelo, pues no, no paran, ¿no? Pero fíjense bien, chicos, es abogado. Uh, entusiasta del urbanismo, anda recuperando espacios públicos y baila. ¿Qué obole! Pues que todos van de la mano, ¿no? <risa> todos, todos te, se pueden conjuntar. Ya nos ha tocado, de hecho, recuperar espacios públicos bailando, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, de... tanto como recuperar, no, no pero, pero sí tomar, intervenir. Claro, claro. Entonces, a ver, ¿de cuál te acuerdas más? Pues el del mo el monumento a... Los niños héroes. Ajá. Esa vez la rueda alrededor de esa glorieta, que estuvo muy grande y luego también se hizo video y todo el rollo, ¿no? O sea, el, sí. el que quedara de alguna forma documentado, ¿no? Y ¿Que luego que, que se juntaron los danzoneros ahí. ¿eh? Los danzoneros, vamos así. a cumplir... cinco años. ¿16 años? Ajá. Sí. 16 Uy, años. Pero y si me preguntas, ahorita ya que reflexioné que me dijiste, ¿de cuál te acuerdas? Pues por la que los conocí. ¿no? En, en, sobre la calle de Chapultepec, que hicieron pues rueda de la academia que tenían y luego como con otra academia, no sé, traían otras camisas afuera Ajá. del, de del bancí, así como que en ese cruce ah, de ya. López Cotilla, sí, sí. y me acuerdo que iba caminando y decía, tengo que aprender a bailar algún día, no, o sea, antes de verlo, no así como que traía ese en el inconsciente y luego escuché la voz de la maestra así que estaba Ay, no. ahí de, marcando el paso y todo ese rollo y dije así como que ¿dónde? ¿quién? ¿quién está hablando? ¿no? y, y era muy notorio que mucha gente así como que los, les atraía mucho la voz y luego me acuerdo que tenían este Pues así como que la música Y el, el equipo de sonido Abajo de un árbol Ajá. Entonces pues así como que estaba medio ahí escondidilla Y como, desde ahí están mandando Y órale, ¿qué es esto? Tengo el video ¿Quién todavía es, ¿Quién es? Sí, ¿En sí, serio? Sí. Y luego me, acordé que, me acuerdo que fui a preguntar Y ya me dieron este, La información de la academia En Isla Trapani Ma ah, Mancel, No, Mancel, Mancel, Mancel. 3780 Y pues luego ya me eché una vuelta Me acuerdo que eran unas vacaciones de Semana Santa y Pascua, Me mm. hablé y me contestó Marianita y me dijo, sí, sí estamos, y sí, órale, y ya fui y me agarraron esas dos semanas el maestro Beto, así como que pues iba muy poca gente y así como que no me soltó. Y... Un intensivo. <ríe> Súper intensivo y no, pues de ahí, ya no paré. <risa> sí, fíjate que fue una de las eh, muy buenas etapas que tuvimos, eh... Recuperando espacios. Así como tú, el maestro es un fiel creyente de que tienes que ir a la calle y hacer cosas, ¿no? O sea, no solamente bailar, sino hacer diferentes cosas, siempre y cuando tengas un permiso o cumplas con las normas que te están indicando, ¿no? Claro. Entonces, eh, chistosamente nosotros siempre cuando vamos a ir a la calle, siempre pedimos un permiso, siempre cumplimos con todo lo que ellos, y hasta con más de lo que ellos saben, porque ya nos ha tocado que vamos a solicitar un permiso y la autoridad eh, que tiene que autorizar no se sabe el reglamento y nosotros se lo llevamos. Entonces, la verdad es que es muy padre porque es tu calle, o sea, sí puedes, pero tampoco puedes llegar y ponerte... Así nada más porque sí, ¿no? Pero bueno, mira, qué bueno que llegaste, por algo llegaste y aquí estás todavía. No, padrísimo. ¿Cierto? Y, y en eso se engloba parte así como del proyecto, tanto el que les puedo platicar hoy, como mucho de, de todo ese tema, ¿no? Del derecho a la ciudad, así como que definiéndolo en, en una frase corta, es el, el acceso equitativo, el uso, goce y disfrute, de la ciudad, su mobiliario, por todos los que la habitan, ¿no? Entonces, el poder englobar todo tipo de necesidades y todo tipo de funciones que la ciudad debe de proveerle, ¿no? A quienes los habitan y que ha sido, pues, el modelo desde que el hombre empezó a juntarse en comunidades, ¿no? A nombrar sí. el terruño donde estaban y empezar a poner reglas. Y antes de que se me olvide, justo eso que decías de la forma en que intervenían el espacio, encontré ahorita aquí un libro, este, sobre... Ciudad, espacio público y sociabilidad y así lo primero que me brinco es, dice, define el espacio, el espacio como escenario en que se desarrolla la vida humana, está impregnado de marcas culturales y simbolismos diversos, estos constituyen referentes de lo que continuamente echamos mano, ya que intervienen y orientan la forma en que usamos el espacio vivido y la concepción que tenemos de él, ¿no? Cierto. Pues eso se engloba así sí. como lo que hacen cuando salen a bailar, ¿no?, las exhibiciones y el, el acercar a la gente a, al baile y al convivio y todo eso, ¿no? ¿Qué te parece si para entrar ya más en tema, ya para... y para recuperar mi guión... Porque sí lo necesito. Vamos a cortar, chicos. Ahorita que nos vamos a ir a esta canción, vamos a cortar la transmisión en vivo. Yo quería que fuera más para que estuvieran disfrutando de Francisco en vivo. Pero, de Francisco el Hombre en vivo. <risa> pero sí, de verdad, lo necesito. Porque necesitamos que él nos hable ampliamente de todo el proyecto. El maestro también tiene ahí unas ideas que, que va, vamos a compartir. Pero eh, vamos a ir con nuestra segunda canción del día que es, uh, ajá, en la ciudad. Escuchen, necesitamos que escuchen la letra con muchísima atención. Viniendo la vamos a analizar. A ¿Te parece? Sí, qué chido. Por favor, Carlos. Bienísimo. Yo barrio, ay poco saldo mucho banco, a veces paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad... Con su oferta de roche, buscan paraíso en tu ciudad. chicos recuperé mi guión, qué emocionante les voy a platicar esta canción que acabamos de escuchar se llama en la ciudad y la canta Amparan amparanoia amparanoia es el proyecto musical de amparo sánchez quien estuvo casada varios años con manu chao ah. si ustedes conocen a manu y escuchan esta canción obviamente sabes que es todo el estilo de él no así que los que somos fans pues perfecto Dice, es una voz que viene de Andalucía, que es el sur de España, y un proyecto que nace en el barrio de Lavapiés, en Madrid, en 1996. Crece y se desarrolla en Barcelona desde hace años y viaja por todo el mundo. Fíjense bien, a mí qué me gustó de esa canción, que nos describe como ciudad, pero para mi gusto en, en una forma triste ahí te va, dice, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar ni te miran, ni te saludan vamos todos tan ocupados con lo que tenemos que hacer, o con el celular en la mano, o cuidándome del carro, o viendo la línea de camión que quiero tomar que te olvidas que hay otros seres humanos al lado tuyo y no los saludamos, ya se perdió eso, como en los pueblos, a ver maestro, platíquenos, usted cuando va al pueblo ¿cómo hace? ¿cómo saluda? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y qué pasa? Todos te, te saludan porque toda terminación puede ser Juanito, Pedrito. no Y todos te saludan. Y todos te levantan la mano y dicen ¡Adiós! Eso y eso buenísima. es cierto, chicos. ¿eh? No hay esto forma está, de equivocarse. Esto está comprobado. Exacto, no hay forma de equivocarse. Okay. Oh, qué importante es eso, ¿no? Así como el, el, el, esa comprobación de te estoy viendo y qué onda, cómo vas, ¿no? Hola, claro. de aquí te veo y pásale y... Ahí va lo más triste de todo, dice, en la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta. La mafia se va a aprovechar. O sea, es muy triste, ya el maestro ya sabe lo que vamos a, a platicar ahorita, es, ya lo habíamos comentado contigo, pero traemos el caso mucho más, más actualizado, entonces ahí tenemos que hacer algo juntos. Esto de la mafia, ¿qué va a pasar? Les vamos a platicar, eh, como todos saben, el maestro y yo andamos en moto. Ya dejamos el, el carro, que de hecho quiero mencionar una cosa muy chistosa. Llegan el otro día a, a nuestra casa, a su casa, y me dicen, oigan, venimos a multar, eh, a dejar una multa de la camioneta fulanita de tal. Ah, Y yo volteé, vi la camioneta, le dije, oye, qué chistoso, hace como un par de años que no utilizamos la camioneta, de cuándo es la, la fecha, ¿no? Ajá. Y ya me dijo, no, pues, no sé, seis meses, algo así. Y yo dije, ¿de qué lugar? El lugar que me mencionó, ni idea. Le dije, ok, pues, no hay problema, ¿no? Te la recibo, no pasa nada, yo me encargo. Me dijo, mire, le voy a hacer un comentario. Eh, porque, pues, nos reímos, ¿no? De que yo no la no, uso no y me están multando. Posible. Dije, perfecto, ¿no? Entonces me dice, le voy a ser honesto aquí entre nos, dice, ahorita están mandando multas Así a todos los vehículos que están a nombre de mujeres, porque las mujeres no se quejan. Sí. Entonces, las mujeres quizá por miedo al marido o X, entonces y ellas dicen, para. mejor voy y la pago, sí. y que ni sepa que andaba yo de pachanga con mis amigas. A lo mejor ni es cierto, ¿no? no pero pero sí. ellas se asustan y no. Entonces yo le comenté, le dije, oiga, pero... Pues sí tenemos marido y los maridos, sí, pero por eso le digo, o sea, ellas intentan ir a pagar rápido ah, para es. no meterse en el problema con él. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y debido a que el maestro y yo andamos en moto, te comentamos hace tiempo que en el centro uh -huh. ya ubicamos un estacionamiento de motos, sí. donde de hecho dijimos que a ver Me si acomodado. podíamos hacer algo ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿les platica, maestro, lo que nos pasó? ¿Le platica Francisco? Ahí eso es algo bastante interesante. Es un señor que tiene, él tuvo la idea de cuidar motos en el centro de la ciudad. Eh, se le comenzó a dar el, porque ya ven que ya pusieron el sistema de que tú tienes que pagar por medio de la aplicación. Un parque, un parque Entonces en visual. esa calle creo que es la calle de Galeana, él paga la aplicación de todo el día de todos los, los lugares del estacionamiento. Como de cinco. Como de cinco, pues, casi cinco, media seis, calle. Ajá, casi no Entonces el, este, se ha convertido, pues. Tal cual, porque vamos, vamos muchísima gente, porque te da mucha confianza el señor. Sí. Entonces, mira, yo vengo aquí de compras, estaciono en mi moto sin ningún problema. Sí, sabes que ahí le he echó un que ojo. Ahí está, y, le he hecho un ojo, etcétera, etcétera. Ellas. Pero parece que, creo que más de algún político debe haber dicho, mmm, esto es un negocio. Ya. Ya sacó las cuentas y dijo, ¿quién es Ya sacó las inició. cuentas okay. y la semana que pasada se, se lo ¿Eh? llevaron detenido. Okay. Bajo qué argumento, dice yo, la verdad no sé, porque nomás tuve que pagar una multa como de dos mil pesos por salir pero le dije, ¿sabes qué? El problema es que ya vieron que esto es un negocio y un político te lo va a querer tumbar Claro, claro. O sea, un, él tuvo una iniciativa de, a lo mejor es un desempleado, y dijo, pues yo cuido motos. Sí. Y se le hizo un negocio, pues. Entonces, pero es una necesidad porque en la ciudad este en, en, no hay un espacio per se para motos ni bicicletas está definido no está definido, ¿sí? no está o sea, definido. Si te quedas arriba de la banqueta y aunque cubras o cuides no bloquear pues te van a llegar a multar exactamente ¿no? sí y fíjate que es algo muy triste porque el señor paga, o sea, él, él nos ha demostrado sí, sí, sí, que él realmente. va y está súper pendiente y hasta con el reloj, si estás platicando te dice, ahorita vengo, sí, sí. necesito ir a, a pagar, ¿no? Entonces, es muy triste que hagan ese tipo de cosas, así que sí hay que platicar con él, hacemos un, un parking day un día ahí con ah, él. Ah, claro, estaría ¿sale? buenísimo. Ok, entonces, ahora sí, para darle chicos, eh, bueno, carta abierta a Francisco para que nos platique, yo les, les voy a leer algo así rapidito. Y esta idea, el, o este concepto del melodio, dice ciudades caminables. Caminar es el modo de transporte más natural y propio del ser humano. Por tanto, debería ser el principal. Así se podría resumir la filosofía de la caminabilidad. Ciudades caminables es un concepto que debimos haber tenido toda la vida. Corresponde a los ciudadanos llevarlo a la práctica. Redescubrir las ciudades a través de sus pasos, por los espacios públicos, las calles, parques, plazas patrimoniales y edificios. Necesitamos encontrar los lugares que por cotidianos que parezcan ya no logramos apreciar. Son las ciudades caminables las que reivindican el espacio que los vehículos han ido ganando a los peatones con el paso de los años. El crecimiento exponencial de las ciudades ha generado problemáticas en términos de movilidad, desarrollo urbano y contaminación ambiental. Algunas de las alternativas pueden ser construir áreas verdes, que tiene que ver con el tema de hoy, eh, dice, los desafíos son, entre otros, desactivar el tráfico vehicular, retomar a la calle como espacio público, más que como vía de circulación, tomar la calle, ¿cierto o no es cierto? ¿Podemos sí, o no claro. podemos? Claro, pues se ha hecho toda la vida, ¿no? Este, yo creo que eh, es como lo que comentabas, Beto, de que cosas tan cotidiana se vuelve al el normal, se deja de observar la trascendencia de lo que está pasando o la importancia, ¿no? De, desde cómo se vive en los pueblos, en comunidades donde todavía se conocían y todos se saludaban y el buenos días, todo, pues generaba ahí una civilidad que iba de la mano con esa identidad común que tenían todos, ¿no? De somos de tal lugar, ¿no? Y tenemos talas costumbres. pertenencia. exactamente, ¿no? Y pues el fenómeno que nos describe Meche, que es este... Pues ahora sí que la, la historia de la urbanización mundial, también México y particularmente también Estados Unidos que marcó la tendencia de carros, este, autopistas y vivir en suburbios y expandirnos horizontalmente dejando las áreas céntricas a que decayera, ¿no? Y pues toda esa, todo ese escape a los suburbios y a, a las periferias, que es hacia donde el modelo... Pues que hemos conocido todo el tiempo se va dando, ¿no? ¿Dónde son las viviendas que por la periferia o las condiciones o la falta de servicios o por ser lo más nuevo, pues va siendo tal vez lo más asequible, pero se vuelve inviable el hecho de que pues alguien que vive hasta... Tlajomulco tenga un trabajo en Guadalajara y en pues se la centro, vive yendo ¿no? y viniendo sí. y se le gasta todo en o transporte público o gasolina cuando consigue su carro. ¿no? ¿Y los Fíjate, Esto me hace pensar que en, la, cuando las, en las crisis de las ciudades yo la veo que emerge con el, con el eh, cuando aparece el dios automóvil en... en, en ajá. Yo ahorita recuerdo eh, la novela de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, que de hecho él irónicamente hace una... Un parámetro, porque él, él en la novela habla de antes y después de Ford, o sea, ya no, claro. como un sarcasmo, sí, en lugar de hablar antes y después de Cristo, sí, sí, él sí. desarrolla, ¿no? Pues en el año 632 después de Ford, porque la analogía es eh, cuando Ford, eh, no es que Ford, a mucha gente creemos que eh, piensa que él, él inventó el automóvil y no es así, él, él inventó la producción en serie del automóvil. Uh -huh. Entonces, Huxley en la novela de Un Mundo de Feliz hace un, un parámetro de ello y, y cómo genera o cómo se crean los seres humanos en serie, ¿no? Claro. Alfas, betas, gamas, épsilon, sí, sí, de sí, acuerdo sí. A, su, a su profesión. A lo que van Entonces, a tener que ser, ¿no? de, de cierta manera, la novela distópica de Huxley ya nos, nos pone en evidencia de cómo nos está hablando de un futuro que ya nos alcanzó, ¿no? Claro. Donde el automóvil, como el dios. Viene a desplazarnos, ¿no? Como una extensión de uno mismo. Fíjate que yo ahorita recuerdo una, también el caso de una novela eh, que se llama El Buda de los Suburbios, donde el, el, el tipo es un, un personaje, era el, el típico galán que tenía un, un Rolls Royce, un carrazo. Entonces le decían, le decían que era la extensión de su Peti. O sea, él no, <risa> él no, no, él no sabía, así le decían... Ya, de manera soterrada ah oh, mira ya llegó él con su pene sí, alguien, o sea, o sea, alguien o sea. que tiene algo que demostrar exactamente ¿No? claro sí y como dices o sea, fue no solo en ese parte aguas de que se volvió asequible que cualquier obrero pudiera aspirar a tener un carro dentro de un parámetro así de bueno a ver me va a costar el salario de tres meses seis meses pero para eso ya hay créditos y a andar la maquinaria capitalista y demás no o sea el hecho de la aspiración de todo sea el, una movilidad que en ese tiempo y durante mucho tiempo pues fue sin límite, ¿no? muchísimo petróleo, gasolina, distancia, ¿no? abrió las puertas a poder, a expansión de ciudades como nunca se había visto y como dices, destronó todas las formas de movilidad que no fueran el carro ¿no? y invirtió la pirámide al punto donde a ver, ¿no? pues el peatón, Lo mando a la acera y si estás fuera de eso estás mal, ¿no? Y a ver cómo vamos a hacer que las ciudades funcionen para privilegiar el auto o quien se desplaza, ¿no? Ah, bueno, tenemos que hacer carreteras y pues fue la forma en que Estados Unidos, en el ejemplo concreto, se llenó de autopistas que atravesaban todo el país sí. y, y ciudades que... De tener barrios este, funcionales, los destruyeron para convertir superautopistas y atraviesan ciudades sí, sí, y las matan. ¿no? Exactamente, o sea, es, son barreras físicas que a escala peatonal pues, imposibilitan el tránsito o lo hacen muy peligroso o de plano, pues se vuelve una barrera donde dices, bueno, a ver, mi, mi área de esparcimiento se queda limitado a esto, ¿no? Y ahora sí que pues si me atravesó a lo que hacía... O la vida que llevaba, pues ya se vuelven dos comunidades diferentes, ¿no? O sea, sí. Que, que... Fíjate que, o sea, de hecho hay tantos vehículos que, por ejemplo, en Estados Unidos es algo muy común que ya la gente que no pudo pagar una casa, ¿dónde vive? En el carro. Sí. No, sí, o sea, sí, sí. ya, ya es como, como hasta la herramienta de, de vivienda, ¿no? Sí, y dice, sí, sí. bueno, pues aunque sea aquí apretadito, pero aquí vivimos cuatro. Se, se vuelve su último ahí bastión, ¿no? Y dice que, Ay, pues, mi, sí, mi o sea, ¿no? Y es triste, pero, mira, nosotros ahora con el cambio a la moto hemos visto que cuando estás arriba de un vehículo de repente te vuelves hasta agresivo porque no quieres que otro pase antes que tú uh -huh. o, o no sé, te las arreglas para no dejarlo pasar por eso hay tantos accidentes claro, es tema de otro lado es imprudencia de todas las partes pero lo hemos comprobado cómo te voltean a ver y dan el volantazo porque no quieren que te pases y les claro. da mucho coraje, ¿no? Entonces, lejos, creo yo que lejos de querer solucionarlo eh, lo vamos incrementando. Uh -huh. Tú te encuentras con, con chicos donde esperan cumplir 16, 18 años para poder tener un vehículo y es como dijiste tú, su mayor sueño, ¿no? O sea, sí. es, no es tanto si lo necesito, es porque lo quiero, porque a lo mejor lo quiero presumir con mis amigos o porque voy a ser el único que voy a tener carro, entonces necesito y no me importa si le estoy quitando espacio claro. a, a otro lugar, ¿no? No me importa si las banquetas cada vez son más pequeñas. Y, y solamente puede transitar de uno, no me importa, ¿no? O sea, el vehículo es lo primero. Sí, no me importa si trabajo para pagar el vehículo ¡Exacto! que tengo para ir a trabajar, ¿no? Sí. sí, sí. <ríe> ¿Sí? Está, y, y luego se vuelve la, la otra problemática de que por más que ya tienes tu carro, lo que sea, ¿a dónde vas? Pues estacionarte, ¿no? Y, y ya no hay dónde. O pagar, o te multa, ¿no? ¿Qué dices? no, no o sea, complicado pensar, ¿no? Que alguien que pues, está trabajando sale, ¡ay, ya estoy multado por... O Trabajas sea, toda la quincena para pagar el carro, la mensualidad del carro, la las, el seguro, <risa> las multas, claro. los estacionamientos, sí. pero traes tu carrazo, ¿no? O sea, ¿cuál es el la problema? Del ego, ¿no? Exactamente, la ¿no? Del ego, sí. Pero bueno, eh, ay, no, es que estos tiempos se pasan rapidísimo, pero vamos a ir a explicar. Nuestro tema principal, claro, ajá, sí, concretamente sí, sí, sin, lo que es el lugar. proyecto de, de Parking Day, uh -huh. ese sí lo pude googlear y encontré poquito, poquito para que tú nos expliques todo el resto. Sí. Tú me vas a decir si lo que yo encontré está correcto o no. Uh -huh. Dice, el proyecto Parking Day es una celebración anual y global en la que artistas, diseñadores y ciudadanos comunes, o sea, como nosotros... Colaboran para transformar temporalmente estacionamientos con parquímetro en espacio de esparcimientos o áreas verdes públicas temporales. Uh -huh. La iniciativa nació en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, en el año 2005. Sí, ¿Es sí, cierto sí. eso? Es correcto. Qué, qué bueno que encontraste eso porque así no, no se pierde nada. <risa> <risa> no, no me pierdo y, y ahí que quedó. En, en una frase, sí, eh, nace en San Francisco del, un, un despacho de arquitectos que se llama Rebar, y básicamente la reflexión que buscaban hacer, porque pues así también no nos engañemos ¿no? Con este asunto no se resuelve ni la sobrepoblación de carros no. ni el calentamiento global, ni nada, ¿no? O sea, es una, un, una intervención que tiene que ser efímera. ¿No? Oye, espérame, no se soluciona nada y haces enojar a los de los carros, ah, sí, aparte sí, sí, de claro, todo. Sí. Pues es, es parte tal vez como el experimento, ¿no? Así generar sí. esas medio situaciones de conflicto, no conflicto, pero así como de, de reflexión, como dices de que, a ver, es solo un espacio de esta calle que tiene 10, 15, ¿no? Igual ahorita pues no está tan lleno porque evidentemente cuarentena y todo, pero sí, de años pasados, de otros, de los... 2018 y 2019 este, hicimos intervenciones y pues sí, había gente que no, nos, no que nos peleara, pero sí era así como que, ¿cómo? pero pero es que lo necesitan los carros, ¿no? te es claro. ese chip, ¿no? así como que a ver, tal vez no, o sea, ¿qué te pasa en mi carro? Ah, sí, claro este, Parking Day eh, igual que pues salió de allá y tiene que ser ahí como un anglicismo medio loco, sí, pero sí. prácticamente es el apropiarte del espacio, el espacio público Porque no tuvo que llegar esto para hacernos reflexionar que ya lo hace la gente y lo hacen en los barrios, lo hacen en las colonias, ¿no? O sea, el hecho de, a ver, la extensión de la comunidad de las casas es su banqueta y es donde se dicen ¡Hito! ¡Hito! Y donde cada quien barre su banqueta y donde... Donde socializas. Quien, donde socializas y pues es el... esos roces súper temporales, no planeados, pero que, que le dan sabor y le dan comunidad, vida. le dan vida oh. a la comunidad, ¿no? Claro. Y que ahorita, pues, que qué mayor experimento que están encerrados seis meses para sí. darnos cuenta que nos surge este, Saludarnos. vernos, ¿no? Sí. Entonces, sale esa iniciativa que lo que también buscaban era la reflexión de todo el espacio destinado a vialidades y particularmente estacionamientos, que lo traspolan a Estados Unidos, donde cada centro comercial y outlet y demás Por las carreteras tienen planchas enormes de estacionamiento, ¿no? Entonces acaban el cálculo muy rápido tal vez de toda esa superficie que está pavimentada, sumada en esos estacionamientos y dentro de las ciudades es la reserva territorial ya dentro de las ciudades menos aprovechada, sí. ¿no? O sea, la sí, ciudad claro. nunca, no puedes hacer, sacarle más metros cuadrados al área del centro de una ciudad, más que pues si hagas un proceso de recortar un poco más las calles que es completamente posible, ¿no? O sea, fue la costumbre norteamericana de hacer que los carriles fueran anchos y súper cómodos para que quepa un tanque, Ajá. cuando verdaderamente puedes y se ha visto en las calles que van recuperando con ciclovías y demás que de, donde cabían tres, este, tres carriles, pues caben dos bastante cómodos una ciclovía y luego todavía le pueden extender un poquito más sí. a la banqueta y... Área verde. Área verde y una... una que hasta dices, ah, qué mixto se ve eso, sí. qué bonito, ¿no? Así como sí. que dices, ah, sí, sí, da un, un sentimiento. Entonces, para... no divagar, El asunto de Parking Day pasa el tercer viernes de septiembre, de forma anual, ¿no? ¿Qué sería el siguiente viernes? Este viernes 18. Ay, ay, sí. Es este sí, viernes. Sí, en qué día sí, lo... Desde que nació, nació... A la mano del Día Mundial sin Auto, que es el 22 de septiembre, ah, y okay. este lo acomodan al tercer viernes, porque siempre cae 18, 19, así como que una celebración. Para muy cerquita. Exacto, así como que trae, trae la misma motivación, pero pues es una diferente forma de intervenir, ¿no? Y lo que ellos planteaban, además de esta reflexión de todo ese espacio desperdiciado es, ok, a ver, ¿qué pudiéramos hacer en un espacio de estacionamiento que normalmente se paga una tarifa a través de un parquímetro para alojar un carro durante cierto periodo, ¿no? O sea, jurídicamente es un arrendamiento, sí. un arrendamiento súper simplificado, pero es lo que hace uno, ¿no? Paga por un derecho que administra el municipio. Ah, Entonces, bien. el poder hacer la reflexión y el experimento casi casi de los lugares donde sí se hace una intervención es El decir, bueno, a ver, ¿a cuánta gente puede de alguna forma beneficiar, aunque sea a la pura pasada, este mismo espacio, uh -huh. durante el tiempo que lo pongas, digamos, cinco horas, tres horas, siete horas? Ese mismo horario, durante una hora que se estuviera cambiando un carro de una persona, pues beneficia a tres personas, o cinco, o siete, ¿no? Pero, pues, el, el poder... Hacer un espacio de convivio, un, sacar una mesita, una sillita, unas plantas, algo para jugar. Digo, al, ahorita está complicado porque pues, la tirada es ni juntarse ni tocar cosas, ¿no? Pero pudiera ser algo visual o algo este, sonoro, ¿no? Ahora sí que son cosas o intervenciones llegar. Pagar la tarifa del parquímetro y, y intervenirlo de forma temporal, ¿no? Porque también de esa forma estás cumpliendo con todos los lineamientos, ¿no? O sea, y que fue también como nació este movimiento. Tal vez nació de alguna forma así como medio de urbanismo, de guerrilla, pero era la justificación que tenían, que decían, a ver, estoy pagando la tarifa, mi intervención es temporal, no está generando residuos y no estoy alterando físicamente el entorno, ¿no? Uh -huh. Es más, hasta apelas por el sentido cívico de quien quiera llegar a hacerte telejamón, jamón, ¿no? Así como sí. que, ay, mira, están jugando aquí los niños, ¿no? Así como que, pues, este, ¿qué, qué, qué es disturbio estamos haciendo, ¿no? Claro. Así como que están en peligro los carros, ¿o? ¿qué <risa> No les van a hacer nada, ¿no? Y ha crecido muchísimo esto, al grado donde, pues, como encontraste en, en Google, o si se mete en Instagram y eso, pasa, o muchas ciudades, ya lo han incorporado hasta los municipios, algo que reglamentan, ¿no? O sea, así como que hacen un calendario donde dicen, tienen hasta tal día para mandar su propuesta, ¿no? Y así como que ya ponen los lineamientos para que se arme de forma, pues ya con, con el, la municipalidad, ¿no? Y pues yo creo que medio es como la aspiración que, que se buscaría aquí, ¿no? O sea, Guadalajara tiene que estar y ya está y siempre siempre buscando el cómo salir este, en, en el escenario mundial, ¿no? O sea, este Como ciudad importante de México Y pues donde Pasan cosas, ¿no? Entonces, es este Esa es la La invitación más que nada, ¿no? Así como el, el poder ver Que puede Que que es algo que ya hace mucha gente ¿No? O sea, así como que no tienes que ser Un urbanista o interesarte en esto Yo por eso puse entusiasta pues, no, no, no, ni soy urbanista ni nada Me encanta el tema y, y Tal vez de observar, pues me gusta llegar a conclusiones jurídicas. Ya, ah, ahí está pasando esto, órale, a ver, pues aquí hay vida por esto, ¿no? Así como aquí afuera de la librería que tienen su su banquita y todo. Sus plantas. Bien, es, sus plantas. O sea, sí. el, el hacer un trayecto más amable. amable, más caminable, más deseable, ¿no? Y más por la importancia, no solo de. mundialmente de la ciudad. Y más que es una ciudad muy arbolada, Guadalajara, ¿no? por muchas cuestiones, los trazados urbanos que hicieron cuando hicieron Chapalita y todas esas sí, sí. y árboles y es, ahora sí que es una Sombra, un, ¿no? y, y una joya el hecho de que puedas ir caminando y te encuentras una super ceiba, ¿no? y sí, así sí. como que dices, estos árboles no en todos lados los encuentran la exacto, sí. ¿no? y, y todos, todos esos elementos Oules, ¿cómo se todos esos elementos de, de las calles de las banquetas están hechos para disfrutarse a una escala peatonal ¿No? Ah, no tú, no tú es es ahorita que hables de lo peatonal las, todos al fin de cuentas todos somos peatones Puedes a tener el auto más lujoso todo para al fin Hay de cuentas que, eres peatón. que nunca se bajan. pero fíjate okay. hemos llegado ahorita, bueno ahorita me hice recordar también lo de las lo, lo de las ciudades dormitorio no o sea sí. de los o los guetos que le llaman los, los, los sajones eh Y cómo eh, políticamente y demagógicamente se ha utilizado el, el uso del automóvil para generar como... Yo recuerdo en, en, la, en, la, en la sección de Fox que un, una, uno de los logros que, que, que él manifestaba de, de la población es que todos tuvieran un auto. Ah, buenísimo. Es, es un era indicador buenísimo, de, ¿no? Que te sube y, mundialmente, sí, ¿no? Y la claro. publicidad, yo me acuerdo de la publicidad en los setentas, Malena y su voz bajó. O sea, okay. era una cadena de anuncios Batos. donde todo tenía que ver con Malena y todo okay. terminaba, anunciaban los Volkswagen, okay. Malena y su, hasta el Volkswagen se metió un rey y salía y, y el último, eran de infinidad de casos, pero siempre terminaba con un Malena y su Volkswagen, yeah. o hay un Ford en su futuro. Ya. No, ¿Qué? qué, qué, qué, qué buena, este, hay campañas, un Ford ¿eh? en su futuro. Sí, Yo me manejaban. acuerdo que en el cine de Fox él me daba mucha risa que él empoderaba el uso del automóvil como un, un síntoma de progreso de la población en general. Claro. Y, y muchos pues, no la, se la creyeron, no la creyeron para, para no excluirme, ¿no? Para, porque todos estamos ahí metidos en la danza. Claro, eso es todo lo necesitamos. Entonces, de ahí nos, de contador, nos de, llegamos jóvenes. donde ahorita por decirlo sí, en la ciudad de Guadalajara eh, a... Ah, Estadísticas que yo pude ver del 17, bueno, ahorita más o menos hay un automóvil por cada dos habitantes, eso es de una locura. Sí. Y, y, y me llegó eso de, de caminar, porque hemos llegado a tal grado de que si tú caminas por una colonia, comienzan ahorita con las redes, aguas, hay Camino. uno caminando. Ay, ay, qué, qué, qué locura, qué está haciendo, ¿no? ¿Quién es? aguas. ¡Cuidado! Aguas. Eso, exacto. Okay, o sea, sí, sí. ¿te fijas a dónde hemos llegado? es sí. Digo, porque mira, en en el grupo de ahí de, de la colonia, okay. si alguien va caminando, comienzan, ahí va uno caminando. ¿Te das cuenta? O sea, parece broma, pero fíjate dónde hemos llegado. Nos lleva al mundo es de que no ven auto. De Huxley, ¿no? Así de, sí. qué rollo, ¿no? En qué momento se vuelve una locura el... Pues ando caminando porque sí, ¿no? Así de... Por eso mejor tener un perro, ¿no? Por así, pues estoy paseando por al lo perro, paseando al ¿Eh? estoy perro o, paseando al o al gato. Perro es necesidad. Fíjate que yo por eso quise mencionar eso también de lo de ciudades caminables, porque, o sea, el, el punto aquí no es que, que no queramos que la gente tenga un automóvil o que sea malo, no. El problema es para qué lo estamos utilizando o cómo lo estamos utilizando, creo yo. Sí. Que hemos permitido que nos quiten espacios públicos o espacios donde a lo mejor podría haber un árbol que tan importante es. Ah, no, lo quitan porque estorba es que, para así, la vuelta. Para, para tener un espacio más. Ajá, o, Uno, o me estorba chiquito. porque no me caben 10 autos estacionados en la calle. O sea... Eso es lo que nosotros creemos que está mal, por eso nos gusta tanto el proyecto de Parking Day, sí. que no nos ha tocado, el año pasado a mí se me olvidó, y tú no me dijiste nada, entonces se nos olvidó. <risa> ah, bueno, todos andamos muy ocupados Ajá. y pues también así se, como se que se dije. nos Sí. el rollo, pero... Eh, sí creímos muy, muy importante el, el tomarlo porque son como las dos partes, ¿no? O sea, tienes tu carro, pero úsalo responsablemente y no porque tengas un carro permitas que modifiquen la calle o que modifiquen sí. el edificio o que no, no, no. O sea, primero tenemos que ser nosotros, salte y camina. Uh -huh. aprovecha, como dices, tú sabes que hay un parquecito, que hay dos arbolitos juntos, pues dale la vuelta al arbolito, o sea, hay que disfrutar esas cosas, como dice Beto, de repente ahora ya lo normal es que estés acusando al que va caminando si no trae un perro ajá pero tenemos que volver a eso, a disfrutar nuestra ciudad, a poder caminarla a tener seguridad pero también a un transporte público que fuera digno, claro Sí, no, sí, que no hay, puede haber uno sin el otro, ¿no? Ahí está el problema tremendo, claro. que realmente, por ejemplo, un transporte que es medianamente digno, llamaría yo al tren ligero, te soluciona muchísimos problemas, ¿no? Sí. Pero... Sí. Pero... Que hablas del tren ligero, nosotros tuvimos el problema que yo, yo, yo visualicé, el tren ligero de la línea 1 fue eh, cuando estaba Cocio de hecho ahí lo destituyeron con las explosiones del 2 de abril Gracias. por un comentario tanto que dijo el señor y, y a raíz de eso llegaron eh, por, en base a las explosiones llegaron varios gobiernos de, de otro partido, en este caso del PAN yo recuerdo que fue eh, Alberto Cárdenas eh, Ramírez Acuña y, y Emilio González en ese lapso no hubo un desarrollo de la ciudad ya, en el sistema movilidad. colectivo Okay. En, en, en cuestión de movilidad, sino que se, se dedicaron a hacer de negocios de tipo particular sí. y a darle prevalecencia al automóvil y comenzaron a hacer vías y vías y vías. Y tú puedes hacer vías y vías para el carro y nunca vas a acabar porque siempre se van a llenar. Sí, sí, sí. Entonces, no le dieron una prioridad al transporte más sí, democrático, que es en este caso el tren ligero. Ahorita ya está la línea 3. En este, en, en, ahorita ya tendremos que tener 10 líneas, sí. o sea, no 3. Es la única forma, ¿no? O para el fenómeno de. de la la megalópolis, ¿no? Es así como que no no solo es la zona metropolitana y hasta pues, los aledaños que están más lejos y sí. pues, todo eso es necesita conexión, ¿no? Oye Francisco y a ver, eh, bueno nos quedan como 10 minutos porque empezamos okay. tardecillo, sí, sí, sí. ¿verdad que sí, Carlos? Pero programamos. Otro? Ah, vamos, eso. sí, yo creo que sí vamos a programar otra otra visita de Francisco. Es más, la próxima semana qué tienes que hacer. Nada. ¿Nada? No, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Sí? sí. Ok, entonces vamos okay, a continuar la siguiente semana. Pero yo quiero que nos platiques, ¿qué se hace? O sea, yo te escuché en el radio, me interesó el parking day, mm -hmm. yo te busco y, y te voy a preguntar, oye Francisco, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que hacer un escrito? ¿Tengo que llamarle a alguien? ¿O me armo de valor y voy y me paro ahí a ver si no llegan a multarme? Sí, o, sí. ¿O qué hago? No. Platícanos ahí, por favor. Sí, este, pues este asunto es de código abierto, es, no hay, no hay forma correcta de hacerlo, más que nada, pues, teniendo precauciones de mantener seguridad, ¿no? Como tal, no necesitas pedir un permiso, eh, para pensar en, en pasos básicos, pues es, ¿qué lugar de estacionamiento quieres intervenir? ¿no? Lo ideal ¿Puede es... ¿Puede ser en cualquier parte de la ciudad? Pues el, el fundamento jurídico es de que sea un espacio por el cual pagas una tarifa, ¿no? Que en su tiempo pues sí había el parquímetro, entonces era ponerle Charlele monedas moneditas. y que era parte de lo mágico de este asunto porque invitabas al usuario a que le pusiera una moneda para mantener vivo el espacio, ¿no? Ahorita pues ya muchos ti. lugares son ya el partiquímetro virtual, entonces el primer año dijimos, bueno, pues a ver si nos llegan a multar o qué rollo. Pusimos una placa y la abonamos tiempo. Y así como que letreros, así que decía, esta es la placa que está pagando el tiempo, ¿no? Ah, Pasaron de agentes de movilidad de los que ponen las multas y ni lo checaron. es como que, ah, órale, qué padre. O sea, van dos años que... Sacaron la foto. Sí, sí, sí. ¿no? Nos mandaron a los de ZMG y entrevistaron ahí el rollo y todo. O sea, hay una apertura y hay un interés. Y además de que es, como dices, agarrarte de valor y pues, apelar al tanto al sentido cívico, Y al hecho de que jurídicamente sí hay hasta un fundamento, ¿no? O sea, la constitución obliga a seguir tratados de derechos humanos. El diario oficial de la federación ya reconoce o reconoció en su momento el Día Mundial sin Auto. Este asunto es lo mismo, o sea, él va escalando todos los diferentes grados jurídicos donde todas las entes están obligadas a seguir con estos asuntos. Por ejemplo, atribuciones del Estado del municipio, es promover la participación ciudadana. Vigilar acciones urbanísticas, apoyar las acciones que redunden en beneficio y enriquecimiento social. Esto es de la ley de movilidad de transporte. O sea, okay. Mientras no estés generando algún riesgo o tal vez haciendo alguna actividad que estuviera normada por otro reglamento, como vender algo uh -huh. y que digan, ah, necesitas una licencia uh -huh. o estar haciendo publicidad de algo o lo que sea, uh -huh. pues ahí sí es donde ya pueden llegar. Oye, por ejemplo, se me ocurre, si yo quisiera, yo le puedo decir al maestro, oye, eh, vámonos a digo Chapultepec que es una zona pues como más común no pero vámonos al centro nos llevamos la placa de la camioneta aunque esté multada <risa> eh, paguemos ahí una hora de estacionamiento y podemos bailar podríamos estar hoy oh, podríamos estar eh, bailando él y yo ahí simplemente con nuestra placa y nuestra al, al momento de cumplir eh, la hora quitamos todo nos vamos y, y no pasaría nada no pasaría nada eh, mientras no le generes a nadie el, el, el que, que diga ah, es que me estás bloqueando estás generando ruido porque va a llegar alguien que sí nos va a decir oye es que de por sí aquí no hay estacionamiento y tú te pones con tus payasadas o sea sí pues ahí sí es este afrontar ahí la resistencia que sí, claro. tristemente va a ser por eso me casé ¿no? con ah, un ah, hombre ah, grande no, pero <risa> sí. por ejemplo lo bueno o parte también del escoger es escoger un punto Que tenga ciertas características, ¿no? O sea, si tiene ya una sombra, genial, ¿no? Ay, sí. Si tiene algún tipo de forma en que quedas medio protegido del paso de los vehículos o también es cosa como a pensar, pones un cordón, pones unas macetas para que, pues, generas una mínima barrera uh -huh. a, a delimitar el espacio, ¿no? Uh -huh. Y, pues, fuera de eso no le vamos... Por ejemplo, los años anteriores han sido las intervenciones en la colonia Lafayette, cerca ahí de Chapultepec y demás, uh -huh, uh -huh. y siempre me he quedado así como que, pues, lugares sobran, ¿no? Otra parte también, y es por lo que este tipo de espacios y eso es valioso, la reflexión de, a ver, o oh, bueno, nos ha costado trabajo que la gente que va pasando se tome en el tiempo. Ah, así es que, que... Es que no tengo tiempo, eh, qué no, padre. Eh, esa y es la pregunta, ¿no? o sea, que como, como un... Eh... Ay, se me fue la palabra, como un... Incentivo. No, no, no, eh, como una prueba a, a la sociedad, se me fue el, la palabra. O sea, ¿qué reacción has tenido de las personas? Si ¿Sí se acercan? Eh, ¿Sí y juegan o por lo menos se sientan o se toman la foto? Sí. ¿O de plano todos dicen, no, no, no, es que voy tarde, gracias a Dios? Sí, y es parte también del escoger. Depende qué vas a hacer y dónde te vas a poner para captar... Ese de flujo peatonal, ¿no? Así como que dices, ah, ¿qué, qué es lo ideal para quien vaya pasando? Del primer año del 2018, la intervención fue poner unas macetas, como unos asientos, y luego hicimos un juego... Un Jenga. De, un Jenga gigante de, de bloques de que le tienes que sacar. Era como dos juegos de bloques y eran bloques grandes, entonces se podía hacer una torre bastante alta. Y muy curioso, medir el, el éxito... Pensando en cuánta gente llega, pues sí está complicado porque tal vez te desilusiona, ¿no? Pero yo creo que el, el que no pase la fecha sin que se haga, se documente, pues ya estás en la movida. Y particularmente este año, ¿no? O sea, esperar que mucha gente vaya, pase o algo, pues hasta este, contradictorio es contra lo que se pide que no salgan, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el generarlo y documentarlo tiene todo su valor, aunque sea sacar una sillita, este, unas plantas y... Y encontrarle. Centrante. Sí, ¿y por qué te sientes aquí ah, no Pues porque estoy viendo la Bugambilia de enfrente. ¿No? una exposición de orquídeas. Onda de esa. esa ah, es, señor es Guillermo Rodríguez, el, ¿podemos hacer una disfrute? exposición de orquídeas? Exacto, o, en o sea, el es, parking es tan flexible el asunto que, que tú le pones qué va a ser, ¿no? Y, y es la trascendencia que dices, a ver, no. Aquí no, no estoy estorbando, estoy exhibiendo mis orquídeas, ¿no? Y, y tómenle su foto y lleven... No, o sea, no te estoy vendiendo nada, las saqué para exacto, que las veas y exacto, te mueras a para, para la apreciación, ¿no? Y que dices, órale, ¿no? Y es, son esos espacios los que recuperas, ¿no? Y es efímero, pero ya generó el que pasara alguien y dijera, ay, me recordó a mi abuelita, que tenía orquídeas. ¿no? Experimento social, ya, recuperé sí. la, sí, sí, la sí, memoria. Sí. Oye, y entonces ¿este año vas a hacer algo? ¿Van a hacer algo? Pues sí lo estuve eh, estaba complicado por la cuarentena y luego también pensando en a quiénes invitar como restaurantes o cafés por la, sol, la colonia Lafayette, pues también es donde me dio ahí conozco gente. Uh -huh. Pues también no me animaba a invitarlos hasta no saber si había botonazo o no, qué rollo, ¿no? Pues dices, "Saqué ese o el cartucho" y pues todo cerrado, vámonos, ¿no? Afortunadamente no pasó. Sí invité a mucha gente y a través también del Instagram, que si gustan lo pueden checar Parking Day GDL. Este Parece que sí ya va a haber dos espacios, pero está medio en el aire porque, pues, depende mucho. También en estas fechas siempre llueve, entonces, así como que <risa> si, si no es de la Cuando lluvia. Cuando no es coronavirus eco. es la lluvia. Exacto, entonces, ya, yo tranquilo, pues, si no se arma, pues, no pasa nada. Pero el haber generado el que hubiera un interés y hubiera espacios y eso, pues, ya me queda claro que para el siguiente año sin sí falta... Lo vamos a empezar Ay, a planear sí, ya, desde aquí a espero principio que año, el siguiente año vamos a estar libres. Y vamos a hacer un bailongo así. A ver, pues difícil. entonces vamos a dejar el tema hasta ahí. Taller cartonero. Ah, el taller cartonero. Sí, nos tenemos que poner de acuerdo en más cosas. Definitivamente hay muchas cosas por hacer. Eh, ya nos encontramos otra vez y yo creo que ya no nos queremos separar. Ah, qué gusto verlos. Eh, a ver, repítenos el Instagram, por favor. Es Parking Day GDL Y ya ok, ahí chicos, hay que estar pendientes en estos días a ver si Francisco nos pone algún anuncio, subir, ahí sí, vamos va a saber a ver. si hay o no hay claro. si no se animan a ir, bueno por lo menos estén checando ahí denle que les gusta, haganle algún comentario, x y hay que sumarnos a este tipo de iniciativas son muy buenas, hay que recuperar nuestra ciudad, no hay que tener miedo a hacer las cosas, siempre hay que preguntar cómo lo podemos hacer embellecer el entorno, exacto, ¿Sí? Mejorarlo. Plantas, plantas. Okay. Eh, El próximo martes que nos veamos, ya nos platicas si hubo, no hubo, sí, con quien trabajaste, sí, okay. ya, ya ahí lo platicamos más ampliamente, sí, ¿te claro. parece? con gusto. Con Entonces, gusto. pues el invitado no se despide, eh, vamos a decir un hasta el próximo programa, vamos a dejar pendiente una de las canciones que trajimos hoy y nos vamos a sumar a, a esto del festejo mexicano. Eh, al señor Guillermo Rodríguez, le que yo sé, que le encanta este tipo de música, escuchen su programa los lunes a las seis de la tarde, Flores y Colores de México, mm. es genial, chicos, si ustedes quieren saber sobre plantas, nadie mejor que él, y tiene una mega venta este fin de semana, así que, del parking day se vienen no, para acá, es sobrecita, si hay algún interesado, vale. entonces, Vamos a agradecer, nos vamos a despedir, entre comillas, porque regresamos. Es como una pausa sí, y claro. regresamos el próximo martes. Carlos, semana. por favor, eh, con la canción de Jorge Negrete, que dice México lindo y querido. ¿Por qué vamos a poner esta canción? Oye, que él nos está escuchando. <risa> <risa> número uno, la vamos a poner, porque estamos festejando lo mexicano. Y número dos, porque Francisco me pidió una canción donde hubiera como esa nostalgia... De querer estar en mi ciudad. Sí, la identidad, Entonces, ¿no? De lo que te. Exactamente. Lo que de eso vamos a hablar poquito más el siguiente sí. martes y terminamos con esta. Maestro, diga adiós. Adiós. Gracias, chicos. Gracias, Carlos. Nos Hasta vemos pronto. el siguiente martes. Escuchamos. de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes in de mis México lindo, y querido, si muero lejos de que que mi que me vergeet. Ik wil dat je sto me ik ben hier. en la sierra al pie de los magueñales y que me cumpla esta tierra que es una de hombres camales, voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra